Lo que teníamos pendiente eran los 33 departamentos, pero lo que entregamos hoy son 19 departamentos y una unidad que nos quedó de, del remanente de los otros lotes. Hasta hoy hemos este, vamos a entregar 512 unidades. Solo nos restan 15. Hemos es un logro ...increíble para nosotros y es una enorme satisfacción... ...de las unidades funcionales que nos quedan... ...sólo nos quedan solamente dos... ...que ya están en riesgo y estamos pronto a escriturar. ...estimamos que antes del 15 de octubre... ...terminamos con el remanente de las otras casas... ...y de los departamentos que nos van a quedar... este ...hoy entregamos 19, nos van a quedar nada más que 12... Uh -huh. eh, ...estimamos que antes de fin de, de noviembre... ...ya vamos a tener entregadas todas... ...hemos escriturado hasta aquí... Eh, 450 unidades funcionales, ya son dueños de esas propiedades porque hasta este momento ellos tenían nada más que eh, unidades provisorias, ahora ya, ya se convirtieron en dueño y a partir de lo que no podemos escriturar, que eh, hicimos boletos, son la, los departamentos eh, y estos departamentos, porque no tenemos finalizado el PH, que ya está en su etapa final porque ya está prácticamente, ya esti estimamos que se va a aprobar ahora antes de fin de año y bueno esperamos lograr terminar el año con todas las escrituras de todo el predio pero nosotros es un logro más que satisfactorio el gran problema es cuánto van a pagar de cuotas sobre todo los que los últimos beneficiarios porque los anteriores ya se saben más o menos cuánto van a pagar es el familia. gran problema el es <risas> Es de una polémica. Estos 33 departamentos se hace con con, con UBA, pero la tasa es del 4,5%, no es de, de las tasas que están este, teniendo las otras entidades financieras, eh, las otros bancos, y se calcula, es un, un promedio, vamos a hacer un proactivo, de 363 UBA mensuales. O sea que no, algunos no van a llegar ni siquiera a 12.000 pesos el valor de la cuota, a hoy, ¿no? ¿Se va a ampliar el pago de las cuotas debido a esto o no? No, porque no, no no no no no siempre va a ser lo mismo lo que sí tenemos que pensar que si esto se fuese que yo estimo que no porque yo confío en, en mi país este Si esto se fuese a otro extremo, el, el, por ley nosotros no le podemos afectar más del 40%, de última se estirará el plazo, pero esto no va a ocurrir. este Hay un tabú bastante importante con esto que dicen de que las cuotas son arriba de los 13.000 pesos y que no saben lo que van a pagar y que hay demasiada desinformación. Todos los que me conocen saben que la sucursal está abierta, hemos atendido siempre a todos y a cada uno de ellos, hemos... hemos llevado gente hasta cinco veces el comité operativo para que le otorguen la casa hemos defendido mucho a los beneficiarios entonces este estamos abiertos para han, recibirlo los y asesornos siempre perdido? siempre no, le han de este pago, mil, mil pesos? no no porque si no de hecho no estarían aquí ayer firmaron el boleto ayer hicimos el muestreo y si entregamos los boletos. antes antes de firmar los boletos siempre le mostramos la unidad funcional Y, y verificamos que realmente estén con, este conformes con la entrega. Si ellos no están conformes y no quieren hacerlo, tienen todo su derecho a de no firmar el boleto. El y de hecho todo todos este escritura, todos firmaron el boleto. ¿Cuál es el valor del departamento? Eh, 1.963. ¿Y eso es lo que van a terminar pagando? Sí, ese es el valor de, de la unidad. ¿Y por qué la rapidez en querer entregar todo esto tan rápido y algunos dicen sin sin mucha información? que tengamos presente de que estos departamentos estaban ya finalizados hacía más de un año, uh -huh. este por distintas razones no nos habían dado la administración de estos departamentos y ahora que nos los dieron queríamos entregarlo uh -huh. este el hipotecario y el fideicomiso quería entregarlo lo antes posible, por eso el apuro y qué mejor para ellos, ayer todos estaban felices con esta noticia con ¿Es lo más justo? Por supuesto que sí Vos, hoy un alquiler te sale alrededor entre 10 y 12 mil pesos, es lo mismo que vas a pagar con este crédito. si sí, duda no, la situación, hay? digamos, de adjudicatario beneficiario de hace un año atrás, cuando fueron sorteados, y que hoy por hoy, con esta actualización, no pudieron hacer frente a esta cuota? ¿se no. ¿Se bajaron? Bueno, algunos se bajaron, pero ¿por qué? Porque ya habían accedido a otras líneas y otros porque tenían antecedentes este no. en el sistema financiero y otros porque habían cambiado la situación civil, aunque no les parezca, es es increíble, no. pero esto modifica mucho al momento de la, de la adquisición del bien cuando uno cambia la, la situación civil. Pero el, los demás quedaron vigentes y están todos bien. Recién estaba diciendo que estos que entregan son los que se terminaron hace un año, así ¿no? Un año. ¿Es así? sí. sí. Es Porque así. teníamos información que todo este barrio, la gran mayoría, se hizo con la gestión anterior. Este barrio se inició con, uh -huh. con la gestión anterior, uh -huh. se finaliza con esta gestión. Uh -huh. Este, pero independientemente de la, del tinte político que en este caso no, no, no corresponde, lo importante es que el barrio se finalizó y que todos podemos lograrlo. Y se termina de finalizar con esta gestión, se inició con la gestión anterior y se finaliza con esta.